Carlos Mujica vive y se hace presente en su compromiso con el pueblo. Su práctica religiosa al servicio del pueblo, su participación política en el complejo contexto que atravesaba en los años 60 y 70 y el protagonismo que otorgó a la organización desde las bases, trabajando junto a los movimientos villeros en la lucha por el trabajo y la vivienda, significó un hito en las luchas populares que venían enfrentando momentos de inestabilidad política. El exilio de Perón y la antesala a la última dictadura cívico-militar de nuestro país marcaron con fuego el camino construido por el padre Carlos, quien fue asesinado en el año 1974 al concluir una misa en manos de la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. Vamos a escuchar a Daniel Rivera, referente del Movimiento Carlos Mujica de Córdoba, que reflexiona sobre el legado que dejó Mujica en los compañeros y compañeras de los barrios populares. Que a Carlos música lo estamos viendo en cada una de las encuentros comunitarios que se producen en cada una de las cooperativas que se van gestando a la hora de eh, pelear por más y mejor trabajo, eh, se va gestando en los eh, comedores comunitarios, en los merenderos y copeleche que se construyen a diario para eh, brindar alimento a los Niños, niñas, adolescentes, personas mayores ¿Cierto? En esa experiencia De, de organización comunitaria ahí está, ahí está Carlos, ¿no? O sea, cuando la gente Se, se junta Y se organiza para poder, digamos, o sea eh, eh, Conseguir un lote Conseguir una, una vivienda propia O sea, a ver, Carlos Mujica siempre Buscó no vincularse con los sectores más pobres desde la asistencialismo sino buscar también que sea el, el propio pueblo, los propios sectores populares que se organicen para poder transformar esa realidad, ¿no es cierto? Era sí. la campaña BES, ¿no? Bueno, entonces en cada en cada proceso de organización comunitaria allí está Carlos Mujer. Los sacerdotes que vienen trabajando en los barrios populares de nuestro país se inspiran en él para seguir viviendo y acompañando la vida de los vecinos y vecinas y tratando de estar a la altura de los desafíos que hoy se presentan. ¿Es fácil no no lo es vamos a escuchar el padre pablo viola de la pastoral de adicciones de aquí de córdoba una persona que sintió sintió con el pueblo dejó que eso lo, lo interpelara lo transformara y descubrió que jesucristo lo, lo llamaba a, a trabajar por eh, codo a codo con el pueblo con los más pobres en, en un proceso de, de liberación no eh, Bueno, y sin dejar de ser los cerdotes, ¿no? Eso es también es muy importante, eh, porque a veces también en estas cosas, ¿viste? Eh, yo creo que era una preocupación grande en él, eh, su preocupación por por sentir con la Iglesia también, ¿no? Y no solamente sentir con el pueblo, sino sentir con la Iglesia. él Los que lo conocieron eh, relatan que uno de los temores grandes de él era que la Iglesia no lo excomulgara, ¿no? Este, así que bueno, eso también es muy muy importante, ¿no? Ser un tipo que fue fiel a la iglesia, fiel al pueblo de Dios, claro. fiel al evangelio uh -huh. eh, y obviamente muchas veces eso nos lleva a caminar por este por por zonas de frontera, ¿no? Claro. Ahora tenemos la palabra de Elsa Banetti, referenta del merendero Manchitas, ubicado en Barrio Floresta Norte de la ciudad de Córdoba, quien se refiere a la importancia de las banderas que dejó el Padre Carlos Mujica a los sectores populares. Eh, bueno, para nosotros un muy buen ejemplo y creo que yo también vengo de una villa, que en la villa se trabajó bastante, se hizo un montón de méritos con cositas así, trabajamos con los grupos y haciendo ayudando a la gente, ayudando a, lo, a los chicos, sobre todo todo. Es un muy lindo ejemplo y bueno, todo lo estamos poniendo en práctica y ¿qué te puedo decir? Para finalizar vamos a compartir las reflexiones que dejaba Carlos Mujica. Palabras que hoy resuenan más fuerte en nuestra realidad. Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir ¿eh? con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que Viene una persona a ofrecerme a mi trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las seis personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico, pero tiene la tiene paciencia, y la paciencia tiene mi La tierra debe corresponder ante todo al pueblo humilde y trabajador, ese es el concepto cristiano. No se trata más que de restituirle al pueblo lo que al pueblo le corresponde. Todo ser humano en una sociedad civilizada en la cual se aplica en los principios de jesucristo tiene que tener derecho a su trabajo y a su vivienda los guardianes de mujica bajan de lo alto con sus voces y tambores domingo santo son...